Aquí en Quermés, vamos a hablar unos minutos con Oscar Gandhi, el secretario general de la CTA de Trabajadores aquí de la provincia de La Pampa. Oscar, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Pablo, y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno, eh, pasó el primero de mayo, eh, Oscar, eh, bueno, en cuarentena. Eh, y, eh, sí, y en un context... el primero de mayo distinto, sí, digamos. Y en un contexto donde, bueno, este, eh, está complicado. Eh, este, ser trabajador en la Argentina bueno, y en el mundo eh, Ustedes eh, han salido con un comunicado eh, Por lo que está ocurriendo con el tema Casino Club eh, Que mm, ha sido beneficiado eh, Con eh, el pago del salario por parte del de gobierno nacional De la mitad eh, este, Y bueno, están un poco indignados la palabra Sí, no sé, no sé si es indignado de caso. La verdad que es poco estar indignado. Digo, Cuando estas empresas que, que ganan millones por día eh, tienen este tipo de actitud en el transcurso de este flagelo donde se está pidiendo la solidaridad, donde tenemos un Estado presente que trata de ver de qué forma llega con los fondos necesarios para los más necesitados, para la pequeña y mediana empresa, que se ve afectada en este momento, la verdad es que grandes empresarios tengan este tipo de actitud, de, de querer obtener beneficios, de que el Estado les pague la mitad del salario, cuando inclusive han aumentado el tema de los ingresos en el, durante en la pandemia a través del juego virtual, la verdad que eh, decir estamos indignados es poco a esta situación. Eh, por un lado se los beneficia eh, eh, aportando el Estado el 50% del salario a los trabajadores y también se los beneficia porque está el impuesto a la riqueza que no sale, eh, este, no, porque creo que correspondería que Casino o los dueños de Casino, eh, que son sí, multimillonarios... Es lógico, nosotros estamos impulsando desde nuestra central a nivel de todo el país, estamos impulsando que este impuesto a la riqueza que, que, que, que está en proyecto a nivel nacional y que ojalá pueda salir pronto, más allá de, de los embates mediáticos y de algunos economistas que, que crean, tratan de crear conciencia en la sociedad de que la Argentina es el país que más impuestos cobra, cuando en realidad no es así. Entre, lo, el impuesto a la riqueza está en muchos lugares del mundo, en países del primer, del primer mundo, digamos, y con, y con porcentajes que, que son permanentes, ...y mucho más alto del 1,5 que se quiere implementar por única vez acá... ...la verdad que es toda una mentira lo que se, lo que se dice en los medios... ...nosotros impulsamos que también en las provincias... ...los gobiernos, le, eh, los legisladores provinciales... ...legislen al respecto sobre, la, eh, sobre un impuesto a la riqueza... ...a, a aquellos eh, dueños de, de grandes riquezas digamos en, en la provincia... Queremos que eso se traslade a cada una de las provincias, digo, el tema del impuesto. Ah, y el es... casino, es una, nosotros ya lo hemos manifestado y es público conocimiento que siempre ha habido manifestaciones al respecto de varios sectores, con respecto a los cánones que, que paga el casino, que ha pagado históricamente desde que está sentado en la, en la provincia, que son muy bajos de acuerdo a, lo, a los ingresos que tiene. O sea, también están reclamando que se le suba el, el canon ese. Exactamente, deben pagar un impuesto muy, mucho mayor al que, de acuerdo a sus ganancias. Digo. Si no hay un montón de empresas, pequeña y medianas empresas, que, que pagan sus impuestos religiosamente y que inclusive quizás o pagan más o pagan a la misma altura del, y no tienen ni siquiera un, un mínimo porcentaje de las ganancias que tiene esta empresa. Ah. Eh, Oscar, volviendo a esto que comentabas recién de que no solo están impulsando... Eh, que se apruebe este impuesto a la riqueza a nivel nacional, sino que trasladarlo a cada provincia. ¿Esto eh, se ha manifestado en algún proyecto, algún pedido concreto? Eh, ¿Cómo lo está manejando la CTA? No, lo, lo, en realidad es, eh, hemos estado... En, nosotros hemos tenido... Bueno, ahora hemos cambiado el tema de, a través de la pandemia. De la pandemia hoy las, las reuniones, digamos, entre y los plenarios, los secretarios generales a nivel nacional... Eh, todo surge por, por teleconferencias, ¿no? Entonces, bueno, la semana pasada eh, tuvimos una conferencia con, con el secretario general, Hugo Yasque, donde, bueno, ahí empezamos a, a charlar el tema, a ver cómo implementamos los pedidos este, del impuesto a la riqueza, así como está, eh, que fue una manifestación desde la CTA a nivel nacional, el, el compañero Yasque fue uno de los primeros que se expresó y, en en que había que cobrar el impuesto a la riqueza, mencionando cuánto era la recaudación que se podía juntar eh, en un fondo solidario, inclusive también aportando la posibilidad de que lo, los sindicatos y las organizaciones también aportáramos a un fondo solidario. Sí. Este, así que de esta, de esta manera, este, bueno, también lo vamos a impulsar en cada una de las provincias. O sea, es algo que está arrancando y que vamos a ver de qué forma debemos llegar a las autoridades gubernamentales. Esto, por ejemplo, lo de hoy, sí, la, la nota sobre el casino es una de las expresiones al respecto claro. para el tema del cobro de impuestos a las grandes riquezas. Eh, Oscar, ¿cómo analizás eh, la actitud de algunos gremios? Eh, porque en este tema del casino, eh, el gremio había negociado una rebaja del 50%, bueno después eh, la movilización de empleados y empleadas logró eh, que se dé marcha atrás con esto, bueno, apareció el Estado también en el medio para aportar el 50%, pero por ejemplo, hay algunos gremios que están acordando rebajas salariales en medio del, de la pandemia, ¿cómo, cómo uno, lo analizan desde la CTA o, o lo analizás vos, personalmente? Y la verdad es que uno no puede interceder en, la, en las decisiones de algunos sindicatos, nosotros como dirigentes en defensa de los trabajadores y las trabajadoras, la verdad es que es muy difícil aceptar una rebaja salarial Hay que ver por ahí en cada uno de los rubros, en cada uno de, los, este, este, de, la, de las empresas, de, cómo se han visto perjudicados en este tema de la pandemia. La verdad que el casino no es una de las empresas la cual uno, como defensor de los trabajadores de sí. los trabajadores, el sindicato que los represente, eh, jamás aprobaríamos una rebaja salarial, cuando ves que, que no, no deja de perder eh, durante la, la pandemia, el contra, al contrario, ha incrementado su, sus ingresos. No es como una pequeña y mediana empresa que ha dejado de trabajar, que sigue pagando los impuestos y que encima tiene que hacer eh, frente al pago de, lo, de sus asalariados. Eh, nosotros siempre impulsamos de, a que haya un Estado presente, que sea el Estado el que se haga cargo de alguna manera, Y bueno, y el Estado, la, uni, la forma de recaudar es con un impuesto de tipo, que a los que más tienen hay que cobrarles más. Digo, so, en ese sentido creo que tenemos que avanzar. Digo, no podemos pretender que los trabajadores y las trabajadoras una vez más paguemos el desastre del país. Tenemos que dejar de pensar, yo creo que la pandemia va a ayudar y tenemos que, que, que trabajar para eso, que una vez salido de la pandemia, digo, tenemos que dejar de creernos lo que nos venden los grandes medios, que la problemática de nuestro país son los trabajadores y las trabajadoras, que la problemática de nuestro país son los sindicatos, que la problemática de nuestro país son los, los, los planes sociales o, o todo lo que le invierte el Estado en los más desprotegidos. Tenemos que pensar seriamente que la problemática de nuestro país es, es, es la usura, el, las grandes riquezas, La, la bicicleta financiera, todos los que se han enriquecido y más que nada en el, en el gobierno anterior. Claro. Eh, tar... Digo, hacia ese punto tenemos que avanzar y tenemos que avanzar de manera que los que más tienen, como en otros lugares del mundo, paguen eh, por sus ganancias. Eh, tarea eh, difícil, eh, este cambio de, de conciencia, eh, y más que bueno, eh, los medios... Dominante, como lo, los llamamos acá, este, machacan todos los días, todos los días este, con, con este discurso. Sí, nosotros tenemos un esfuerzo desnudado porque en esta, en esta etapa la verdad que nosotros vemos, eh, pero no solo disminuida, sino anulada nuestra capacidad de fuerza, digamos, nuestra expresión, cuando las la grandes riquezas, digamos, tienen todo a su favor, tienen los medios, tienen, o sea, tienen tienen todos eh, a, a favor en este momento y más allá que aparte tienen el dinero, tienen la capacidad económica eh, que, el, que los más desprotegidos, los trabajadores, las trabajadoras, no tenemos. Ah, sí, sí, clarito. Bien, Oscar, no sé si quieres completar con algo, si no, te agradecemos esto. Sí, otra tomo. de las cosas, nosotros hemos visto con el gobierno provincial en un principio sacó un fondo solidario para juntar fondos para el tema de, la, de hacer frente más que nada insumos sanitarios en, en la provincia, después hubo una línea de créditos eh, hacia la pequeña y mediana empresa, últimamente también ha habido algún crédito por ahí de, de este, como es de, para monotributistas, para pequeños, pequeños comerciantes, eh, por parte del Banco de la Pampa, y también otra de las buenas políticas que se ha legislado es cobrarle más impuestos a aquella banca privada que no... Eh, no se sumó a la solidaridad que el gobierno le pedía mm. y aumentar esto eh, eh, en eso la verdad que es alguna de las políticas que se están implementando bien lo que sí nos gustaría que avanzara un poco más porque está el esfuerzo del Banco Pampa yo creo que debe ir un poco más allá Digo, este, nosotros tenemos eh, en alguna recorrida que hemos estado haciendo asistiendo con algunos bolsones de mercadería, algunas familias de Santa Rosa y de Pisco uno va viendo también se encuentra con el empleado público que ha, ha visto disminuido su capacidad salarial en los últimos tiempos y que a su vez es cliente, cliente rehén, si se quiere, porque cobra su salario a través del Banco de la Pampa y este, hay un alto porcentaje que ha accedido a, lo, a los créditos del banco, al credit-sueldo que se llama, Con, la verdad que con una tasa usurera, porque una tasa que va del 67% al 69%, con impuestos, terminan pagando casi un 70% de tasa de interés, lo que hace disminuir eh, mucho más su, su capacidad de, de, salarial, digamos. El Banco de la Pampa también debería estar en este momento viendo eh, de, reviendo esa tasa que, que, que está cobrando a los empleados públicos, porque es un alto porcentaje de los empleados públicos que, está, eh, que ha tomado estos créditos, a los que ya lo tienen y a los que, a los que vendrán. Digo, ofrecer, eh, porque la verdad que hoy eh, en este, en, en, no solo había disminuido en los cuatro, últimos cuatro años el tema de la, del ingreso económico, sino que los aumentos que hubo de los impuestos, todos lo, lo, los créditos estos a los que han accedido, la verdad que han sido para pagar cuentas de, lo, de los empleados. Y que un banco que se considera de fomento, este, si bien ha, hecho, ha tenido algún miramiento para algunos sectores, es mínimo en comparación a lo que, a lo que está ganando con la, con la tasa que le cobra a los empleados públicos. La verdad que eso, esto es una cuenta pendiente que el banco debería rever Ahí venía el que el sábado, por ejemplo, se reactivaron, se van a reactivar el presidente del, del instituto. Decía que el lunes, por hoy, sí. se iban a reactivar los créditos del SEMPRE. Sí. Y yo creo, quiero creer que es un error del presidente donde dice a la misma tasa del Banco de la Pampa. La verdad que yo hinto a, a los trabajadores y a las trabajadoras que si a la misma tasa del Banco de la Pampa eh, eh, que no lo saquen porque la verdad que es terrible. Es, es una usura más que un préstamo y bueno, es algo que debemos rever y que las autoridades del Estado en este momento eh, también deberían rever Sí, eh, Tabela dijo que se iba a conocer el detalle durante la jornada de hoy esperemos eh, a ver qué, qué novedad hay Claro, sí, sí pero sí. en la nota que yo leí en el diario decía la misma tasa del sí. Banco de la pampa yo sí. creo que ha habido un error ahí porque la tasa que se venía cobrando por estos créditos del Instituto era menor pero bueno claro. Eh, sí, me parece que estaba algo subsidiada eh, por el Instituto, ah, sí. pero bueno, veremos el detalle cuando este, se publique eh, la, el retorno de, de los créditos ahí del Instituto. Sí. Ahora que mencionás y me dejás un ¿Sí? minutito sí, sí. más, otra de las cosas, de, del, como vos sabrás, eh, nosotros hicimos público el tema del rechazo a la cuota del 0,5 y se cobró del Sembre a principio de año, la cual nosotros consideramos que fue en consulta con los trabajadores por una, un decreto gubernamental, y que ahora en junio este, debería ya está estipulado que se va a descontar la segunda cuota, del 0,5. La verdad que en el estado en que estamos, en cómo están los empleados provinciales, en el hecho de que todavía no hemos accedido a una paritaria tampoco, mm. eh, yo creo que eh, es, debería quedar, yo creo no... El, el, instamos al gobierno a que deje sin efecto esa, esa cuota del 0,5, si bien ya la otra la hizo en consulta y, y a pesar de los reclamos, que la del 0,5 que va a venir en el mes de junio este, quede sin efecto. Digo, es una, es una, a, a, una política de gobierno provincial que debería tomar al respecto. Claro. Eh, acá me están aclarando, Oscar, que mmm, lo de la tasa del BLP de los créditos del instituto eh, hoy se va a conocer. Eh, no es la, la del BLP, eh, en principio. Eh, así que esperemos cuando. Sí, esperemos que así sea. Digo, sí. Yo me, me asombro cuando vi en un, en un tutula, titular de una nota. Eh, donde decía el misma la misma tasa del banco de la pampa digo porque no primero porque no era así claro. y creo creer que en este en este momento eh, que estamos atravesando al contrario decía, debería ser menos por eso estoy pidiendo que la, las las tasas del banco también tengan una mirada de rebaja hacia, hacia ese porcentaje que están cobrando uh -huh. eh, bien Oscar eh, gracias por estos minutos con Kermes. No, gracias a ustedes por el espacio y que tengan un buen día. Bueno, igualmente. La palabra del secretario general de la CTA de los trabajadores aquí eh, de la provincia de La Pampa, Oscar Gandhi.